Y en tus campos no crezca la hierba, cuando te preguntes algo y no encuentres la respuesta, cuando estés cansado de tanto caminar, aquí en el litoral te espera. Recuerdo de un ayer que llenó tu corazón de pena. Si te vence la nostalgia, ven y quédate en mi tierra. A la tarde la podrás reconocer.